de la comunicación popular, de las radios populares. Recuerden que ya falta poco, falta poco para la eh, decima quinta asamblea general ordinaria de ALER. Nuestro contador en ALER dice cuatro días, una hora, eh cuatro segundos para iniciarse esta decima quinta asamblea general ordinaria de leer estén pendientes porque durante esta emisión estaremos ofreciendo detalles de esta importante reunión vamos con las noticias más destacadas todo listo para el congreso nacional de la coalición por una comunicación democrática quieren mantener en vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual en argentina estén atentos en Ecuador, la, una organización de desaparecidos del Ecuador está pidiendo que se aceleren las investigaciones por el caso de dos jóvenes argentinas que murieron en Ecuador. Y estaremos conversando con Miguel Ángel Gullón, integrante de la Junta Directiva de ALER sobre la Asamblea, la Asamblea de la Comunicación Popular y de las Radios Populares de América Latina. Iniciamos la misión de Contacto Sur, vamos a ir a Argentina con nuestros compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hay detalles del Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática. Vamos con Pepe Fruto, buenos días. Hola Javier, buen día, buenos días a toda América Latina. Así es, hoy se realiza en Buenos Aires el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática. Esta coalición está integrada por los distintos sectores y organizaciones organizaciones que lograron que en el año 2009 se aprobara por amplia mayoría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley hoy modificada por decretos por el gobierno del empresario Mauricio Macri a la medida del poderoso Grupo Clarín, uno de los que hicieron campaña para llevarlo al poder. El encuentro reunirá a representantes de radios y televisoras comunitarias, medios pymes, trabajadores de la radio y la televisión, músicos, sitios, cineastas, actores, actrices, organizaciones sociales, pueblos originarios, representantes de las universidades públicas y los distintos sectores que conformaron la coalición por una comunicación democrática en el año 2004. La presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, marila Pugliese, aseguró que el principal objetivo es rechazar los DNU, los decretos de necesidad y urgencia con los que Macri modificó la ley y reafirmar los principios de esta norma que fue tomada como ejemplo en América Latina y el mundo? Ese es nuestro principal objetivo, el plantear el rechazo a estos DNUs que ahora se tienen que tratar en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y Senadores y la importancia de poder sostener nuestra ley Con toda la vigencia, sin esas modificaciones. Eso por un lado. Pero por otra parte también es un momento importante para volver a discutir cuáles son los ejes del derecho a la comunicación, por qué nuestra ley hizo del derecho a la, comuni a la comunicación el corazón, de, de la regulación del sistema de medios porque pensamos que ahora eh, lo que es, lo que está sucediendo este que el sistema de medios en argentina otra vez está volviendo a ser un sistema subsidiario del mercado un sistema que está armado para el mercado de hecho Y como decíamos, hoy va a realizarse durante toda la jornada este congreso de la coalición por una comunicación democrática en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual que fue modificada por decretos por el gobierno del presidente Mauricio Macri, aunque es algo que todavía debe convalidar y revisar el Congreso Nacional, el Parlamento Argentino. Entre las modificaciones que se introdujeron por decretos se eliminaron organismos en donde estaban representados los distintos sectores, se cambió el principal órgano de control y se puso a dedo a los cuatro directores cuando antes estaban representados en ese órgano distintos sectores de la comunicación, incluidas las radios comunitarias, y Eh, también se eh, redujeron los límites a la posibilidad de conformación de monopolios mediáticos que se habían establecido en la ley. Todo esto a medida del grupo mediático más poderoso del país, que es el Grupo Clarín. Tras toda esta jornada de debate que se va a realizar hoy en Buenos Aires, en este Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática, van a seguir las acciones en defensa de la ley, y además está prevista una audiencia ante la Comisión Interamericana de de derechos humanos que posiblemente se realice en el mes de abril para denunciar este avasallamiento de una ley que democratizó la comunicación en argentina ante este organismo internacional es la información desde farco volvemos con ustedes aquí te ecuador Me van en en usted hace la noticia Bueno, en Ecuador, eh, en América Latina, los casos de Marina Menegazzo y María José Coni, dos jóvenes argentinas de 21 y 22 años que se encontraban de vacaciones en Ecuador, eh, pica y se extiende. Estos casos murieron y se está investigando esta situación, un hecho ocurrido en una zona denominada La Montañita. Aquí en Ecuador, la Asociación de Amigos y Familiares de Desaparecidos del Ecuador están pidiendo celeridad de estas investigaciones. Ana Rosero de nuestra asociada Corape nos informa. Los amigos desaparecidos en Ecuador, Asfadec, realizó el plantón de todos los miércoles en la Plaza Grande. En esta ocasión el plantón fue diferente, ya que se desarrolló en solidaridad por la muerte de las dos argentinas, Marina Menegazzo y María José Coni, que se encontraban de vacaciones en Montañita, Ecuador. Lidia Rueda, secretaria de dicha asociación, manifestó que este plantón tiene como objetivo pedir que se aclare los casos de todos los desaparecidos del país. Y sobre todo que las autoridades hagan justicia bueno lo que hoy el, es el plantón de todos los miércoles que estamos exigiiendo investigación y justicia para los dos cuatro desaparecidos en el ecuador y familiares de muertes violentas, porque hay bastantes. Tenemos 598 cadáveres NN que no tienen eh, ningún nombre, que no se sabe a quién pertenecen y a lo mejor nosotros decimos pueden que eh, allí esté alguno de nuestros desaparecidos. Pero hoy el plantón es dedicado a las dos jóvenes argentinas, a Marina y María José, donde pediremos primero un minuto de silencio y luego exigiremos a las autoridades justicia para las dos. Además, Rueda hizo un llamado a la sociedad ecuatoriana a que tome conciencia de la situación que se vive en el país con tantos desaparecidos, y llamó a que las autoridades, entre ellas el ministro del Interior, José Serrano, realicen con más profundidad las investigaciones y esclarezcan el asesinato de estas mujeres argentinas. Digamos, lo que nosotros queremos es que, en primer lugar, la sociedad ecuatoriana haga conciencia de lo que está pasando, eh, que exigiendo eh, al presidente de la República y al ministro del Interior que todas las cosas las manejan ellos de manera irresponsable en este caso porque nos presentan a dos a dos este autores de este, que dicen ellos confesos del crimen de de marina y maría José, cosa que sus familiares no lo aceptan y nosotros también porque imagínense a la velocidad del rayo sin eh, realizar un proceso nada no sé esperamos que la evenría del pueblo también se mante pues ante el debido proceso que es el que ellos tienen que, que vigilar. En este sentido, el fiscal general Galo Chiriboga indicó en su cuenta de Twitter que, por el caso de las ciudadanas argentinas, son investigados Segundo P. y Eduardo D. También el juez David Valladares dictó prisión preventiva a estos dos hombres como presuntos culpables en la muerte de las dos jóvenes y el fiscal tendrá 90 días para investigar este hecho. reportó para Ecuador en contacto, Ana Rosero.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 Arroba Aler Prensa y en esta radio. Buen Vivir, pasión por la vida. Bueno, ya estamos en Quito, Ecuador, generando señal en vivo y en directo para todos ustedes a través de ALER satelital y estamos ya a cuatro días de la décima Asamblea General Ordinaria de ALER. Y tengo acá en los estudios centrales a Miguel Ángel Gullón, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Miguel Ángel Gullón, para ALER, ¿cuál es la importancia de esta de esta asamblea, de este encuentro? Buen día, Javier, Javier Barrios, que se ha trasladado desde Caracas, Venezuela, aquí ahora a Quito, ¿verdad? La comunicación es grande y nos hace estar juntos. Y amigos y amigas de, de ALER, de todas las emisoras que nos escuchan, estamos muy alegres porque vamos a celebrar la próxima semana la Asamblea de ALER, la número 15. Ya cumplimos 43 años y cada cuatro años pues nos reunimos. Las representaciones de las, en este momento, 63 socias de ALER, de América Latina y el Caribe, Acompañados por el bello equipo de la Secretaría Ejecutiva, de la Junta Directiva y de muchas personas amigas de buena voluntad que estaremos en estos días pues discerniendo, viendo lo mejor para la comunicación en nuestro continente. Una comunicación para el buen vivir. ¿Cuáles serán los temas fundamentales a ser tratados en esta reunión? Bueno, pues los temas, los objetivos fundamentales de cada asamblea es echar una mirada atrás en estos cuatro años, evaluando el camino recorrido, también para proyectar la vida de la asociación en los próximos cuatro años y sobre todo convivir, compartir entre las emisoras y fortalecer los lazos de amistad para luego construir procesos colectivos en la comunicación. Es fundamental la amistad, convivir, compartir y en estos días pues nos vamos a mirar hacia adentro para retomar esa inspiración que nos fundó de aquellas escuelas radiofónicas hace 40 años y proyectándonos al futuro acompañando pues a los empobrecidos de nuestra historia a los preferidos de Jesús y aquellos que desde los lugares más lejanos de nuestra patria grande se asoman para compartir sus alegrías y tristezas Hace algunos años eh, en una asamblea similar se hicieron la pregunta de la vigencia y la incidencia de la radio popular en América Latina. Esta asamblea se ha considerado como histórica, como de mucha importancia. ¿Tiene futuro, tiene vigencia hoy más que nunca la radio popular en este contexto del buen vivir, en este contexto de nuevos sueños, nuevos desafíos? Yo creo que sí, porque soñamos colectivamente y cuando soñamos juntos y juntas siempre buscamos un mundo mejor, un mundo más fraterno. Y el paradigma del buen vivir, del suma causai, de los pueblos originarios, que se resume en vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, pues nos inspira a continuar hacia adelante. Por eso en estos días nos miraremos de una en una mirada local, en cada país, en cada coordinadora, en cada socia. Escucharemos juntos y juntas los clamores de nuestros pueblos para orientar nuestro caminar, porque si no escuchamos a las personas, si no escuchamos a nuestras comunidades, pues no podemos. ...podremos construir ese mundo más fraterno... ...desde el buen vivir... Desde esa lucha por la justicia y por la paz, sobre todo en los lugares donde no hay esa dignidad, donde se conculcan los derechos humanos de la persona. Miguel Ángel Gullón, hay un foro también, un foro abierto para que participe las comunidades, los sectores de la sociedad, la gente que, digamos, no hace vida en ALER, ¿no? Sí, nuestra asamblea no solo interna, sino también queremos mostrar lo que, lo que hablamos, lo que discernimos juntos, y por eso tendremos, como bien dices, un foro latinoamericano titulado Signos de la Comunidad. Comunicación Popular para el Buen Vivir en América Latina y el Caribe, el próximo miércoles en la tarde, en el Paraninfo de la Universidad Santa... Dina Simón Bolívar y contaremos con tres ponentes, con tres personas que nos iluminarán sobre esta temática del buen vivir. Estará Frei Beto, teólogo de la liberación que viene desde el Brasil, Adalid Contreras, que fue secretario general de la comunidad andina y nuestra presidenta Dulce García, que nos hablarán sobre estos temas del buen vivir moderados por Marita Mata de la Academia Argentina. Bueno, dándole la bienvenida ya a, la, a las delegaciones que comenzarán a llegar este a partir de este viernes. Ya empezaron a llegar algunos delegados, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Durante este eh. fin de semana pues llegarán desde toda América Latina, desde México, a la Argentina, representando a todas las emisoras de ALER y bueno pues a quienes están en camino, a todas las emisoras que de ALER y también las que pues ponen este contacto sur, pautan este contacto sur porque son más de 500 emisoras y que llevan adelante este buen vivir. Le pedimos que nos acompañen desde esos lugares con la oración con, con todo lo bien que ellos saben para que sea un éxito esta asamblea. Gracias a Miguel Ángel Gullón, integrante de la Junta Directiva de ALER, en esta entrevista aquí a través de la señal